Llegó el momento de escucharlo al mercenario de las noticias, ¿Será? Leo Galvana. Qué bárbaro, qué presentación. Eh, me encanta el mercenario. Siempre Qué bien. Sí, Ahora, si, si el facho estuviera acá, digo, diría, pues. hola Leo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí facha estuve acá todo el día sentado. Sí, gracias. Yo era la que hacía los comentarios boludos mientras vos hablabas, ¿sí? No sé, sí. Ah, <risa> Pero... no te tienen en cuenta. No, bien, está muy bien. bien. Che, eh, varios temas, así como veníamos haciendo una, una especie de... Un salpicón de, de, de noticias, de, de, de, de popurri. De noticias, también tengo un par de temitas para, para charlar con todos ustedes a ver si les gusta Primero, sepa el dólar ¿sí? Seguimos con la serie de medidas restrictivas A la compra de divisas sí. Esta Ahora se oficializó el control De las agencias de turismo ¿De qué se trata el control de las agencias de turismo? Bueno, Básicamente a partir de, eh, en, del 5 de noviembre Si mal no recuerdo Exactamente. ¿sí? El cinco de noviembre entrará en vigencia eh, Una especie de, de Ventanilla única electrónica De comercio exterior que inaugura la AFIP ¿sí? A cargo de, de Che Garey. Recordemos esta procesada procesado de ¿sí? Chagaray, ¿Sí? sí. por el caso de Chiqueni. Eh, donde, para que sea un, esto, vamos a pasarlo, a criollo Vos te vas de vacaciones y vas a comprar un paquete turístico, ¿sí? vas al, al local que más te guste de turismo y decís, hola, me quiero ir a, a la Polinesia. Lindo el lugar. La, sí, desconozco sí. de dónde sale, pero bueno, no importa. Quiero ir a la Polinesia. Bueno, este, todo esto es lo que le ofrecemos. Perfecto. Sale tanta plata, esto sale en dólares, esta es la moneda que usan, qué sé yo. Bueno, ahora sí, antes de comprar el paquete. ¿Sí? Uh -huh. Lo que tenés que hacer es una declaración jurada de es, Específicamente de dónde sacaste la guita para irte de, de vacaciones Y cómo cuerno vas a hacer para comprar las divisas ¿Sí? No, pero la la, la, el control a las agencias de viaje El que tiene que hacer la declaración es, de es agencia el, de viaje, la agencia de no el... viaje No, no, no, la, la hace la agencia de viaje ¿sí? A partir de eso, esa, la agencia de viaje deriva esa declaración jurada eh, es como es parecido el papelito que llenas cuando igual lo que cuando es, compras un auto pero, para esto, que más o menos pero esto ya ya se sabía o no estaba en veremos pero no se había oficializado cuál es el tema eh, la La agencia de viajes deriva esto, sí, a lo que sería Afip y Afip luego tiene diez días para dar una respuesta positiva o no, a ver si le habilitan la es una la compra de visas es una licencia no automática exactamente digamos en vez de la la y de la declaración jurada de anticipo de importaciones la, la, la llaman dejas ahora el, declaración el de jurada de anticipo de servicios ponele entonces la, la agencia de viajes tiene que decir bueno yo a este muchacho le estoy vendiendo 32 pasajes hasta en ah, Sri Lanka, sí. porque tiene 32 primos y porque se va a ir sí. a casar allá porque conoció una sri Lankesa y se va a casar y allá. Y tiene mucha plata, además. Sí. Además eh, Y eh, dólares para comprar. <risa> ah, no, no, porque el, el, señor no, que, el señor quiere pagar los 32 pasajes en pesos al cambio oficial, porque la claro. agencia te cobra en pesos. Claro. Entonces. La, la agencia va a decir: Bueno, necesito comprar todos estos dólares para pagarle a Aerolínea Sri Lanka que me lleva hasta allá. <risa> Clarín. Porque Aerolínea Sri Lanka no acepta pesos a <risa> los arge argentinos. Claro, claro. ¿No? Obvio. Eh, ahí es cuando va a entrar Echegaray y va a decir: eh, No, eh, pero a este me parece que no. Claro. Porque. Porque no me cae bien. No, porque este señor declaró, declaró bienes personales, me dijeron. Sí. De declaró que tenía una. Un, una aerolínea. <risa> <risa> declaró que tenía una, ca una cuenta corriente en dólares. Mm, okay. Algo que no declararía creo que nadie, <risa> <risa> porque muy de pocos tienen. De Declaró que tiene una 2.500 <risa> con caja automática. En problema. definitiva, un poco lo que, lo que por lo menos la, la intención que creo que tiene el gobierno con esta medida es, es evitar el flujo de dólares que sigue saliendo. Evitar que lo que decían que en, en lo que iba del año creo que fueron se, cerca de 6.000 millones de dólares los que se fueron por el lado de las agencias de turismo uh -huh. y, digamos, hacer que la gente que quiere viajar afuera, use los dólares que ya atesoró en algún momento Exactamente. Sí, y no suponiendo quiere, que atesoró suponiendo que atesoró dólares en algún momento y por eso quiere, puede, puede y quiere viajar O sea, eh, si a vos te está yendo bien en este último año, te jodiste. Claro. Exactamente. Bueno, Esta no, es... bueno te jodiste, no. No. Podés comprar si te, eh, si te habilitan y si no, tenés que ir claro, a comprar claro. al dólar ellos, ellos, por si vos querés ir a no, hacer bueno, esquí con, la con otra, Mauri, la bueno, la otra, Mauri. No, porque ah, Mauri la, la otra, media, otra opción. Los yaltis, <risas> la otra opción, si no te autorizan el, eh, la, la, el, a pagar en pesos, es poder pagar con una tarjeta de crédito, pero te cobran el 15%. Exactamente. Esas otras, las, estas medidas se suman a las otras medidas restrictivas que teníamos, como por ejemplo. Esta que tenías que ir a a ver si te daban o no. Acordate de la calculadora loca de Chegaray sí, que por uno supuesto. puede consultar todavía en la página de AFIP. Eh, que en su momento tuvo la opción de atesorar dólares y no, duró mentira. 10 minutos. Una mentira. Yo, era, yo le... era ¿Viste como esa que le vas a dar clic y se corre? Sí. <risa> bueno, <risa> Ahora, y el quince por ciento. Entonces tarjetas, yo me creí que, que estábamos en un país creciente. Que... ¿Cómo se llama? Pujante. Pujante. Sí. Con, con crecimiento de tasas chinas. Y ya me estás mintiendo. Porque, ¿Por qué estamos controlando tanto los dólares que no salgan? Eh, es un país empujante. Claro, empujate. Bueno, lo que pasa es que. empujate eh, para adentro, así, como, como estás jugando a las cartas y tiras toda la rucha para tu re, lado. Lo que pasa es que resulta que estamos creciendo a tasas chinas y todas esas cosas y tenemos que pagar deudas en dólares y los dólares no los imprimimos nosotros. Eso es más tasa otro... china, me parece cuento chino. Ah, <risa> <¿no>? <risa> Qué casualidad. Chico. Pero bueno, Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿cuán, bueno, Juan G. Pas pasamos, <risa> pasamos a otro temita muy rápido. Eh. No, esto ya lo dijimos, pasó a la disponibilidad del Secretario General de la Armada Ya lo habíamos es tirado ¿Sí? eh, Esto sale una noticia así fresquita Y me parece que está muy buena que la recordemos Condenaron a prisión perpetua a tres de los imputados por la masacre de Trelew ¿Sí? La sentencia se leyó en el Centro Cultural José Hernández de Rawson Donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año eh, En una sala colmada por familiares y compañeros de, lo, de los fusilados ¿Sí? eh, Por otro lado, eh, el Tribunal absorbió a Rubén Pacanini ¿Sí? Eh, para quien se había pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de incurrir los crímenes. Eh, esto genera un poco de descontento, claramente, porque si sí, estamos... Eh, a ver, es como una especie de sentencia dual. Si estás, estás eh, avalando una sentencia para, ¿sí? para eh, los imputados, ¿cómo puede ser que, por otro lado, dejes libre eh, a gente que también participó en el hecho? ¿No? Entonces, es raro. Es raro. Es mínimo es raro. Pero bueno... Por lo menos, eh, si querés, eh, satisfactoriamente hubo una, eh, una condena, ¿sí? Que uh -huh. muchos de estos casos terminan durmiendo en un cajón y, y nada pasa. Pero bueno, y, eh, una, nos vamos un poquito internacional y después quiero discutir algo más nacional con ustedes. Dale. En primera instancia, se sub, a, a, esto es una doble noticia, ¿sí? Es una noticia muy pelotuda agarrada de una muy, muy heavy. A ver, la noticia eso? pelotuda es, se retrasó el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Los contactos entre el gobierno colombiano y la FARC para lanzar formalmente Nozle, ¿Sí? sigue en Oslo, se hacían en Canadá, uh -huh. un proceso de paz se retrasaron porque, al parecer, por motivos meteorológicos. Mandaba el celular como el de Chaparróncita, que, <risa> que no vamos a tener metido porque le. Eh, no, no, este no, no fue culpa de vomitar, sino que es eh, el, el medio de un gran secretismo, Sí, eh, Noruega no tiró ninguna rueda de prensa ni nada, pero parece que la gente no llegaría a tiempo por problemas meteorológicos y, y los aviones no salen lo cual es, es casi una forrada, perdón la palabra, pero iba a ir la gente de la FARC eh sí, iba iba la, misma, en avión. la misma gente de la FARC que en una semana cometió dos atentados. ¿Por qué no charlan en Colombia? Porque no, porque no sería campo neutral Están los dos en Colombia y viajan a Oslo pero, para vos o sea, a Brasil Pero suspende ejemplo, la, la charla pegado. porque se quedó, no, no pudieron viajar Exactamente Están uno a 100 kilómetros del otro Sí, pero pasa que si se acercan pasan este tipo de cosas Como por ejemplo que hubo un atentado con explosivos sí, eh, ¿Y, y <risa> la FARC se hizo caro? Sí, donde la FARC dejó dos muertos y nueve heridos en el departamento de Arauca sí, Fronterizo a Venezuela En la víspera de justamente este proceso de paz <risa> Esto se suma a otro a otro hecho de violencia que fue el domingo pasado donde otra fracción de la FARC, recordemos que tiene casi 9000 guerrilleros, sí. eh Lo que hizo fue... Mandó, mandó bomba y cañazo contra dos torres de energía en una zona rural en el municipio de Tibú y dejó a todo un departamento colombiano, eh, que es el norte de Santander, sin luz. Sí, sin servicios de... Ah, me Qué gusta bien. porque son jodones, Lopi. Sí. Eh, Tomá, eh, te corto la luz, puta. Te un rinraje. Eh, sí. Eh, a mí la verdad es que me da, me da bronca por dos grandes razones. Primero, porque claramente las conversaciones de paz no arrancan No por una cuestión meteorológica, que de hacer eso sí. noticia es casi una falta de sí, respeto, sí. sino porque no hay un alto al fuego. Sí, la verdad que no hay, me parece que no hay conversación de paz si ni siquiera podemos guardar las balas durante 15 minutos. Tal cual. Sí, una, la verdad que una conversación de paz con un 38 arriba de la mesa... Mm, sí, no eh, No es muy pacífica, que digamos. Por ahí no lo dejaron subir al avión con, con armas. Por eso. <risa> claro, por eso no, yo sin yo, yo, yo sin yo sin no subo. <risa> a yo sin el AK 47 no voy a ninguna sí, parte. Claro. Pero bueno, otra noticia así fea, sí, de estas que ocurren en el ámbito internacional, es que, y esta eh, la tuvimos que haber tirado en el momento deportivo, uh -huh. cuatro jugadores de la selección cubana de fútbol desertaron sí. antes del partido contra Canadá por las eliminatorias. Eh, para el Mundial de Brasil 2014, y se fueron, cruzaron la frontera a Estados Unidos y ahora están pidiendo asilo político. ¿Sí? Estamos en el 2012 y cuatro tipos profesionales. Para cuatro tipos profesionales, el asilo político y la escapada al país del norte sigue siendo una opción. Me da, me da un poquito de bronca, te voy a decir la verdad. Porque me da ah, eh, ah, no, a mí no. <risa> me da un poquito de bronca, pero la verdad que uno no, no vive en Cuba y no sabe lo que es. Eh, que me, te tenga... me parece que a esta altura eso ya no tendría que ser una opción ¿no? básicamente no pero bueno eh, eh, hoy por hoy Cuba vos, está pasando por un momento bastante complicado no solo a nivel político sino también a nivel económico sí, está bastante apretado para, pero por para culpa de Estados Unidos o sea te vas al enemigo <risa> y, y bueno, y, pero sé. es la eterna discusión digo la, la discusión de los balseros No, bueno, lo va a hacer lo, lo, lo más cerca que tiene. Si quiere ir a navegar para Brasil, se, se lo va a comer un tiburón a mitad <risa> de camino, seguramente. No, pero bueno, nada. Me parece que es bastante deplorable que este tipo de cosas sigan pasando, ¿no? Cuando se supone que estamos hablando de un mundo globalizado centralizado y libre ah bueno uh -huh. pero, pero Estados Unidos los nacionaliza automáticamente se cumplieron 50 años de la crisis de los misiles o sea muy poquito es verdad un, un dato también casi irrelevante pero fíjate que no es tan irrelevante porque a 50 años de esa pelotudez siguen pasando ese tipo de cosas pero bueno y lo último muy cortito que quería discutir con ustedes no los dejé hablar los tranquila, maté, ¿eh? tranquilamente los cubanos pueden jugar en la selección de Estados sí. Unidos tranquilamente sí es sí, esa cosa que pasa eh, probablemente la ojo para... me metieron un golazo el, el, el empate del otro día fue un golazo Nada más, para, nada más para decirle para decirle a los yanquis, viste, eh, ¿Vos tenés ese no sé, lo, lo, lo, mira vos no se community, lo no se lo compramos los repatriamos los, El capitalismo lo compra todo. Sí, eh, sí, pero bueno, eh, boxeadores tendrían que... Pero bueno, sí. nada. Y la última, y esto sí me gustaría discutirlo con ustedes, un poco estuvimos hablando eh, off topic, fuera del aire. A ver. Eh, la nata mostró el video de los incidentes en Venezuela y disparó contra el gobierno. Carlos se acaba de agarrar los auriculares como quien se va a tirar del avión. Se acomodó, Se acomodó. Se acomodó. Se acomodó el, los auriculares como, como si fuera el cabezal de un boxeador, <risa> claro. de los boxeadores <risa> de los Juegos Olímpicos que llevan el cabezal. Exactamente. Y, y ponete así algo para montártelo Ahí está, Pero bueno, la noticia es que el periodista criticó con dureza a Delía, a García y a Chepi, que es el, el uh -huh. embajador argentino en Venezuela, Exacto. Eh, quienes lo desmintieron cuando denunció haber sido demorado por los servicios de inteligencia de Chávez. Yo voy a hacer algo muy cortito y después te voy a dejar vomitar todo lo que vos quieras. <risa> eh, más allá de que haya sido provocado o no, todo lo que vos quieras, me parece que cualquier tipo de trato de, de este tipo está de más. Por supuesto. ¿Sí? Sea quien sea. Eh, y más si es hablando de la prensa, ¿no? Algo que... Se supone, que es, se supone que tiene que tener cierta libertad para moverse Este tipo de cosas O sea, así eh, haya sido una demora innecesaria Si no les hicieron nada, no los metieron presos Me parece que este tipo de manejos no van Después, los dichos y entre dichos entre cada uno Que es lo que mostraron Después, que no sí. ¿Por qué carajo tendría que tener un documento de inteligencia bolivariana? Bueno, Y la utilización que hagan de, del hecho va más allá del hecho en sí mismo Exactamente El hecho es, es repudiable, no debería suceder a ningún periodista de ningún medio de ningún país de ningún en ningún lado del mundo debería sucederle que el servicio de inteligencia del país lo demore por ninguna causa. Oh, menos oh, que oh, oh, salvo oh, que sea oh, un tipo, salvo que haya cometido un delito uh -huh. digamos, pero para bueno, eso ten, debería tener un, Tener un, un papel clasificado parece... de, de, de, de un servicio de inteligencia de ese país me parece que también es algo. Y pero el delito no es el que lo tiene. El delito no es el de no es, publicarlo, no es... sí. No sé, no sé cómo son las <ríe> leyes en Venezuela pero el delito no es el de el, el de haberlo haberlo dado a conocer sino de, la persona que lo filtró es la que cometió el delito no a ver vamos, vamos para para para para para para, para, para, <hísea> para, para, para. Ay, pero estoy... más allá de más allá de de, de, de, de, el, de el papel o no el papel o de si lo hayan tenido o no <relaxation> es una cuestión lo que lo que yo planteo es que va más allá de, de cualquier tipo de bandería política o ...o, o, o, o multimedia al que pertenezca... ...o lo que sea... ...es un hecho que no debería suceder... Uh -huh. ...salvo... ...y si, y si, si el tipo eh, cometió un delito... ...porque mostró un papel... ...que no tendría que haber mostrado... ...porque las leyes del país dicen... ...que si vos mostrás un papel del servicio de inteligencia... ...estás infringiendo una ley tenés que tener una detención legal uh -huh. con una orden de un juez con, un, con, con, con todo el procedimiento legal que por lo que todo Subió. el mundo dice no sucedió uh -huh. eh... nunca hubo una detención formal y legal bueno, ahora, no. va, vamos, ahora vamos a hablar sobre el tema Cada, cada país ¿no? tiene sus, sus archivos secretos, vendríamos a decir, como sí, lo sí. tiene la Argentina. Todo. Lo de la CIGEN lo tienen en disquetes de 5 un C cuarto. C sí. eh, Son casi, tan secretos claro. que ya ni los pueden abrir. A medida que van pasando 50 años <risa> se van abriendo esos archivos secretos, supuestamente para investigar historiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Para pasarlos de formato. Claro. <risa> el dataset los pasamos en CD. <risa> claro, exactamente. Eh... Un país, por más que sea el periodista que sea si, si tenés un periodista Que te anda publicando Como pasó con el, con el de Wikileaks Sí eh, Publicó papeles que no tendría que haber publicado Porque es un tema De, de seguridad nacional Para el país que, que está perjudicando Y bueno, o sea Vos te tenés que, te tenés que atener a las reglas Del país donde vos estás viviendo o sea, La semana tenés pasada tenés... querías ponerte una careta Y salí a liberar a Julian Assange Te porque... lo recuerdo No, no, no, pero... <risa> Por un lado, por un lado, este, o sea, te da, vos decir bueno, el chabón desenmascaró a Estados Unidos. Eso me gustaba. Pero por, o, o Inglaterra. Pero por otro lado, tenés, hay que reconocer que el tipo publicó, llegaron a su mano cosas que no tendría que haber y el chabón lo publicó. Y ve, pero con eh... ese concepto tenés que agarrar al mago este que te eh, revela los trucos y meterlo 15 años preso. No, no no porque ser un <risa> secreto de Estado. No estamos hablando de un truco, ¿entendés? Ah, no, estamos hablando de un truco que mete una mina dentro de un coso y sale otra por otro lado, ¿entendés? Ahora... ¿Un secreto de Estado es el vuelo en el que llegaba la nata claro. a Venezuela? No, no, no, no, no. Igual me parece que estamos hablando de algo mucho más pesado que es... Es que eh, no digo... se sabe qué era lo que tenía la nata. No, sí, igual sí, sí, sí lo mostró justamente porque se sabe. A ver, entre ahora, otras cosas ahora, que lo tenían... Cum... A, la, a, la, a la nata le sacaron todo. Dijo, no, me saca Un productor de él o un periodista que iba con él, le dijeron, ¿te sacaron los discos, de, los, los discos para pasar en el programa? No, no nos sacaron los discos, nos no sacaron el celular, las la laptops, todo, borraron todo, sí es cierto, pero nos dejaron los discos. La nata que dijo que no tenían los discos, entonces agarró ahora mágicamente, aparecieron. Los, los subieron no, a la nube. Los, los, <risa> ahora supuestamente aparecieron con alguna calidad de la puta madre, aparecen en la tele los videos que, que, que, de la gente que agarró a la nata. Entonces, por un lado, empe, lo que vos estás en la nata, está empezando, eh, cuando empezó todo este bolonqui con la nata. El chabón ya empezó mintiendo, ¿entendés? Sí, como igual como me como parece él él que... Dice una cosa el, y él dice otra. En última instancia ¿sí también logró su cometido, ¿no? Que era que mal o bien se hable del tema. Uh -huh. No, sí, sí, obvio. A eso es a lo que yo ref me refería. Más allá del de uso que se dio, que se, le que se hizo del hecho, ya sea del uso a favor o en contra del gobierno, porque es el multimedio, porque es Clarín, porque es una cosa que eh, no debería suceder que los servicios de inteligencia de cualquier país detengan o demoren ileg ilegalmente sin una, una orden de un juez o sin un, eh, alguna, alguna, al la, la forma legal del país en el que están a ningún periodista. No, bueno, a mí lo que me urticaria de estas cosas es que lo tenés que escuchar a la nata hablar, no, a la dictadura de Venezuela, porque Venezuela esto, Venezuela el otro, defendiendo los intereses de, de, de un grupo monopólico. Que, que todos sabemos que está el tema de papel prensa, esos temas turbios con la dictadura y todo. O sea, por un lado, hace dos años, hace dos años atrás estaba la nata desfenestrando a Clarín y ahora te vendiste de vuelta a Clarín. es como Me que siento... Pierde. ¿Viste mira el entretiempo de, de, de Boca Belgrano? <risa> con, claro, Bo... pero, o sea, es como... la <risa> actividad como, como, como periodista, 6, 7, Yo no estoy poniendo en duda Yo estoy la. estoy diciendo el 678, todo lo que vos quieras, tenés razón. A mí también me da bronca y me da ortullado y a mirar 6, 7, pero 678. Yo no otro lo estoy lado... defendiendo, la nata, en ningún puto pero Por otro lado, me da bronca la nata. Yo tampoco. me tampoco, bro. Es que nadie lo está defendiendo, <risa> ese es el punto, ¿no? No entiendo por qué. Sí, sí, lo están defendiendo. No, no ustedes. lo estamos lo Estamos diciendo que. Estamos no. defendiendo El periodismo en sí a que ese tipo de cosas no tienen que pasar. A ver, de la misma manera como lo que le pasó a él, lo que le... una de las cosas que, si querés, mostraban o no, pero que ya había salido en The Guardian, por ejemplo, en el diario inglés, oh, ¡qué bárbaro que soy! ¿Cómo le oh, dijiste? No es el guardián de acá Que habla claro, de Coti no, De, no. de Coti el facero claro, <risa> <no>. eh, Politóxico <risa> <risa> eh, Que justamente se investigaba la, la, la, la agencia de inteligencia bolivariana Investigaba tanto a A candidatos y a, y a seguidores de, de, Del candidato opositor De Capriles Como también a periodistas Que le hacían el caldo gordo digo, Y muchas veces Se les levantan materiales Se los demoraba Entonces me parece que O sea, así como, no le, como le pasó al gordo salame este eh, Más allá de que uno le guste no, Se llama bueno, la nata No le tiene que pasar a ninguno No, ¿Sí? obvio Ese es el punto eh, Ahí vamos Tenía razón sí. Y quiero decir algo Muy cortito el el, Es lo que veníamos diciendo Antes de que vos te enojes Viene, No, no, pero me encanta. el spot ¿sí? del grupo Hablando de que Él está hablando De un grupo perpetrador De la libertad de prensa sí. Viene el spot del grupo Clarín Sí ¿Soy yo que tengo astigmatismo O no se sé, una garompa? No, no sé No, sé, no se lee nada, boludo No, es, no, no lo vi Es un spot muy raro En el que dicen Todos un... los nombres De los periodistas Más reconocidos del grupo Y no Y esto es muy diferente A lo otro Estaba y, chiche el santo piensa distinto Que Laura Y el chiche piensa Y todo es no un se papel a... blanco donde eso se va escribiendo, pero no se lee nada. Nada. De la nada. Sí, es, es muy... No, lo tenés que ver. Es, es muy naif ah, igual. El, el otro, muy... día, sí. el otro día, día vi, vi TVR, el otro el, otro, el 678 no, más con onda. Hablando de eh, eh, ¿Cómo se llama? Estaba, viste, encontraron como, como el, el, el, des, el detrás de escena del programa de La Nata. ¿Y qué, qué, eh, el, el... Que, que hablaba de Capriles. Cuando terminó... De, bueno, o sea, apagaron las cámaras, aplaudieron como terminó y dice, bueno. este hijo de puta la concha ganó Chávez como la concha eh, así eh, sí, puteando porque había perdido pues, a Chávez, siempre. me cagó el programa dijo, yo <ríe> venía por Capriles eh. y, y no, la banderita eh. bueno, pero por lo menos era el detrás de escena y no como como la pato y Pino salieron a poner en Twitter, miren que ya ganamos, ganamos ¿a dónde va boludo? ¡Aguante <risa> Capriles! ¡Viva la libertad y la democracia! Ahora, Ahora yo lo que, pues, supongamos que estuviera Cristina, no estuviera Cristina hoy en día a Argentina le conviene que siga Chávez esté quien esté acá mm... sí, las relaciones que hay con el Mercosur y... Re regionalmente, sí, eh, podríamos no, no. decir que... te la agarro porque la política de los petrodólares inevitablemente conviene a toda la región exactamente uh -huh. ¿sí? Ah, Yo no me voy a ir a pelear con la rega eso está claro. Claro, claro ¿entendés? <risa> Básicamente. <risa> Básicamente, pero a nivel político-institucional no está bueno. Hay un montón de cosas que están por verse. ¿tío? Sí. Uh -huh. Qué sé yo. Pero bueno, hay intereses comunes que combinen a la región. No, no, nadie dice que no. Bueno, está bien, Hitler también tenía un montón de intereses comunes con otros países. Y no estoy haciendo una comparación pelotuda, digo sí. no. <risa> En Argentina había un par también vamos, que, que les interesaba Vamos allá de eso, pero, digo, qué sé yo digo, es, es, muy, es muy discutible, digo, hasta qué punto te conviene Y hasta qué punto no Pero bueno, en primera instancia eh, Lo mismo que dijimos la semana pasada digo, la, Fue una gran elección de, de los dos candidatos uh -huh. Igual la, la diferencia, como decía 678, esa gran diferencia del 10% no me parece gran diferencia, porque en realidad no, no es el si 10%. Por ciento. Pero si votan el 90% del país, 10% no 80, es ochenta por 80%. Bueno, me cago en la alianza, perdón. Uh -huh. eh, pero... Y no fue de tanto, porque no es mucho el 10%. No, pero el 10% en el 80% de la gente sí, que sí. vota. convengamos, es... si hay solo dos candidatos, no, no, nada. no, no, sí, no, sí, no nada. es nada. Che, y hablando de dos candidatos, eh, se vino el segundo debate de. De Obama, de Obama y Obama y hizo autocrítico. Sí, estuvo medio hablando. Además de que estuvo medio hablando, dijo tipo, "Che, levanten el ánimo, como que los seguidores, ¿viste? Se fueron. Póngale se fueron. onda", dijo, "Póngale, Póngale onda". <ríe> no se corten, no se corten, le no voy a matar, lo voy a matar. "Che, mis followers de Twitter, ¿dónde <ríe> están?" <Claro. Vete. ríe> Estuve, estuve dando una clase con Eddie Murphy, de monólogo. Hace si cuatro años evitar. gané unas elecciones con Twitter, que no puede repetirse ahora. En YouTube, fue un gran, un gran la, las aperturas de campaña, tanto, estamos hablando del Partido Demócrata, eh, tanto de Hillary como de Obama, fueron a través de YouTube. ¿Ah, sí? Eso fue una revolución ¿Tiene, política, Yo creo que tendrían que hablar con la Esa es la, video la campaña que hizo de la rúa creo que tendrían que hablar con los... Con los eh, grandes. Sí, con los grandes. Genial, la campaña. Yo, esto, en serio, la campaña de la alianza fue increíble. Dicen que soy aburrido. No, era muy, bebé, sabía, bebé. era muy Yo hablando de. Dicen de... que soy negro y conservador, pero soy una <risa> masa. <risa> hablando de cosas que caen del cielo, como de la rua presidente. El muchacho que se tiró. Tengo, tengo desde, desde el ciberespacio. Nuestra, nuestra meteoróloga nos está enviando el, el pronóstico para toda la semana Para mí, sabes qué? Ella también está subiendo en una cápsula En el, en el dispositivo este que inventó Menem eh, sí. sí, está, está, está haciendo la estratosfera para está viajar a Japón mirando. en 30 minutos Y la por y eso ahora sí. no tiene señal en el celular Y desde ahí nos tira las noticias Yo vine al pedo cual. acá, vine al pedo yo Se lo voy a leer yo el pronóstico Con la flu en el ojal Lo lamento ¿Cómo te... eh, yo quiero que le digas algo lindo a, acá, al meteorólogo. Es imposible. Eh, <risa> todavía, viste, todavía de viejo maricón no soy Es lo ¿no? que hay, Antonio. Yo a le ver. puedo contar, para mañana martes... Más que un enema de vez en cuando. Déjame escuchar que me está lloviendo es justo aquí. Para mañana de. martes, mínima 14, máxima 18. Chue, vi vientos yo... moderados con ráfagas de fuertes vientos. Ráfaga. Y lluvia todo el día. Puta, madre. puta. De la mañana a la noche. Decime que miércoles hay sol porque te cago a trompar Miércoles, <risa> mínima 11, máxima 20 Bien Lluvia hasta el mediodía, nubosidad eh, claro. variable Y viento oeste moderado a fuerte Está bien, pero a la noche estamos tranquilos Para el fútbol llegamos, sí, no hay problema Es lo que me interesa Jueves, mínima 10, máxima 24, nubosidad variable todo el día Pero Pro se puede salir Probabilidad de neblinas mat matutinas Me tiene ¿Listo? más voz sexy, Fede Va a estar muy húmedo. Tiene que poner vos de mujer. Muy húmedo y pesado. Muy húmedo y pesado, como, como Antonio. Ay, si querés lo hago yo, ¿eh? Porque claro. yo estoy acá, me, la, me tienen en el banco la. a mí, <risa> y yo no puedo salir nunca al final. Tengo... Te cuento, Leo. El viernes eh, va a haber... Te viernes mínima 13, máxima 26. Muy bien. Mayormente cubierto e inestable. Sí. La de Probabilidad de nieblas y alguna... Probabilidad aislada de lluvia. Sí. Me gusta la palabra aislada y probabilidad. Para el fin de semana va a estar cubierto, inestable, con probabilidad de chaparrones hacia la tarde-noche del domingo. Ya hablando. me van a llamar de vuelta ah, ustedes. Hablando ¿eh? de chaparroncita. Lo, para el sábado, mínima de 14, eh, las mínimas van a estar entre 14 y 16 y eh, las máximas entre 23 y 26 para sábado y domingo. ¿Qué tal, eh? Oh, bastante o sea que bastante, tenemos, bastante tenemos agradable, lástima alta. que los, los chaparrones a, a, a, aislados. Los chaparroncitos. Y eh, para el lunes que viene. Ah, ya tenemos para el lunes, increíble Sigue la lluvia No, dale, en serio es por, va, verdad. Estar, va, va a venir medio complicado A mí me interesa esta semana Una semana de vacaciones tengo Por lo menos que no me ayuda a estar. Bueno, Ojalá que se que equivoque bueno. Ahí pasó el pasó el, el, pronóstico el pronóstico En vivo desde Desde, desde a Arroba Chaparroncita pasó, nos, lo, nos lo envía Y pasó la pocha eh, también Que vino, no sé cómo pasó Sí. Y, no, y les manda les pedir. manda besos a todos pero lamentablemente no pudo salir Antonio, a, a, al aire no por un... nada, a no, no le besos no a, a Antonio no le está mandando Decirle, nada Antonio qué pasa Taño vino al pedo acá Antonio qué, qué pasa Antonio me preocupa me, me preocupa pedo acá me dejan en pedo. me preocupa que algún día abra esa valija llena de voces y ya no sepa con qué con no, qué no persona se despierta nada. bueno te dejo a vos Carlito Quédate acá gracias Antonio gracias Estamos complicados, o sea, porque Antonio. En un momento vas a tener que dejar de pastilla eso. No pudo, no pudo charlar con Tamara. Me parece que lo vamos a dejar con, con Lucas con la burbuja. Lo vamos a dejar con <ríe> Lucas. <Luquita. ríe> en una de esas, no sé. Hablando trae, de instrumento grande. <ríe> habla, <ríe> hablando de instrumento grande en este estudio. <ríe> pero bueno. Es así. Que. ¿qué Dice que trae tres instrumentos, Lucas. Pará, pará, para, para Tres instrumentos. Yo, yo hoy que. Claramente yo ocupo el lugar de facha, eso está re claro porque voy a cerrar el programa. ¿No? No, bueno, está bien Yo lo quiero invitar a Lucas a que haga una transición con nosotros acá en vivo Acá en vivo, abre la puerta está abriendo la puerta Ay, la puerta a mí también, estoy acá Ay, mira qué vino pelado, que vino ¿Cómo estás, gombón? cómo estás divino ¿Cómo anda la gente, y uno ¿Todo bien? Pero muy contento encima de tenerte acá A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué nos traes para el ratito? Tres tres ¿Tenés una flauta dulce para ahí? Un contrabajo, un chelo. Y un saxo tenor. Esto lo voy a decir en serio. Es ¿eh? la primera vez en mi vida que en un año veo tres con trabajo y en el mismo lugar. Ah, sí. ah, ah, <risa> ah, <risa> el órgano. ¿Venimos, venimos sin batería hoy. ¿eh? Viene sin Pero... batería. Yo, yo si no hay un órgano no me quedo. Me voy no, a ir No, no, para usted hay lo que usted necesita. Ah, bueno, está bien. Este me queda. <risa> hablando de instrumentos grandes. Como este, la pocha va, viene, como que se no pone hay, loca. ¿Hay paleteo hoy o no hay paleteo? Eh, lamentablemente el facha no viene, no sin Los diario. claustros universitarios lo mantuvieron a, ajetreado en el día de la fecha y no pudo llegar, pero paleteo siempre hay, usted sabe. Perfecto, no ¿hay ninguna noticia de tenis? La noticia de tenis del de, de día de, cuénteme. es ver. que Roger Federer cumplió 300 semanas como número uno del mundo. Más, más. Toma ¿Y quién lo felicitó? Montoto. ¿Quién lo felicitó por Twitter? Montoto Rafael Nadal Mira Le dijo, Enhorabuena tío Enhorabuena <risa> Me has jodido la vida La posta madre ¿Qué hay de cierto que Nadal se retira? Eh... No No, no. no, no. Nadal Nadal. Nadal Nadal de cielto, Nadal de Noticias Nadal de cielto. No, no, no. <risa> creo, creo que se han abocado mucho al, al, al triunfo de Banfield sobre nueva Chicago, ¿no? Dos a uno Sí, sí eh, Sí, por supuesto, sí, nos triste. hemos abocado sí, mucho sí, sí, sí, sí, sí, Claro. Sí. Eh, yo estoy muy triste por eso Ah, está bien, yo le quería mandar un saludo a Comito y al Toto Cavallotti Hinchas ah, fanáticos bien. y periodistas de, de, de, de Chicago De Chicago, sí. eh, Que lamentablemente, nada, pasó lo que pasó sí fue una, fue una tragedia, pero todo el partido fue una tragedia La verdad que fue una porquería Fue <risa> mirable En algún momento me fui a comprar la, las gotas esas para los ojos Porque Colirio. no se podía ni mirar Bueno, pero Chicago es así, capaz de salir campeón ahora Sí, sí, sí tienes seis vale. puntos igual sí, capaz, sí, capaz, capaz, capaz no, capaz No te preocupes, ahora, <risa> ahora <risa> arranca, <risa> Capaz que ah. sale campeón <risa> Pero igual sí, la... este, ¿Qué pasó con el facha de Ramos? Porque yo vi la, eh, escuché la introducción hoy Y la verdad que no, no Y tuvo un, un percance facultativo. ¿Se y... ¿Está haciendo o es verdad? Eh, no, no, no. Está como. ¿Trae libreta la semana que viene? Pasa, te paso a aplicar. Eh, él, está vamos, super... él está estudiando en la Universidad de La Matanza y está sí. aplicando para ir a Harvard. Ah, Pero no es, no es el, Harvard, el, es, la quiere, es La Matanza. Es La Matanza. Harvard. Entonces tiene que estar mucho tiempo no, ahí adentro. No está estudiando periodismo deportivo, ¿no? Sí. <risa> <risa> <risa> Creo que sí, no, especializado no, en tenis. No lo sabemos. Les tiro otra noticia. Ramos inundado todo. Ah, oh, ok Bien pero No todo, me digas Pero, todo, verdad, pero tengo eh. que volver a mi casa sí, sí, yo Y paso a, por Ramos Desde acá de... ¿Vieron la M dorada? Sí. sí, sí Salí por Rivadavia Quise llegar derecho por Rivadavia Pero siempre se inunda por acá ¿Y? No, pero es terrible El auto pensé que era anfibio Flotaba <risa> sácate <risa> la remo. pata por la puerta? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero bueno, ahí está. Bueno, ha sido un placer tenerte, tenerte aquí, a hacer esta hermosa transición con la burbuja. El placer es mío. Quédense para escuchar la burbuja, pero más que nada, los chicos de Notan Standards. Muy bien. bueno Nos vemos la semana que viene. Bah, nos, sí, nos, nos escuchamos vemos. la semana nos que viene. Nos escuchamos la semana que viene, es verdad. Leo y Carlos van a estar. Yo prometo, también, prometo salir por también. teléfono. Y esperemos que el facha venga. Creo que no. va a venir a Pocha, van a venir... De van a estar todos. Ha sí. sido un placer y la semana que viene sigue, you, you know. Hasta luego.